Comienza el juicio a Leonardo Tofoni por la muerte de Nico Pescara. Está todo casi este, preparado. Este, lo único que recién tuvimos una, este, una charla con el juez Olía y todos los periodistas que estamos corriendo aquí el juicio, porque no nos permiten sacar fotos ni pasar en vivo este, la declaración de los testigos. Así que eso no lo vamos a poder hacer desde el audio. Sí podemos publicar, pero no podemos pasar en vivo ni Este, mañana o pasado que continúe el juicio este, la palabra de los testigos porque el juez y también la defensa de Tofoni pidió justamente eso Jorge Pescara es el papá de Nicolás eh, contanos Jorge, buen día cómo esperan este, el juicio y qué ha pasado con ustedes en este casi año y medio desde eh, que Nico no está y nosotros estamos acá esperando ansioso para que se haga justicia, así que esperemos qué pase en el transcurso de ahora de la, primera, de la primera audiencia que hay yo tengo, yo tengo confianza en la justicia porque se tiene que hacer justicia Nicolás no merecía eso pero bueno este, esperemos que se haga justicia nada más ¿cómo tomaron esto que Tofoni no haya estado encarcelado esperando este juicio, que haya estado en libertad? y es difícil porque yo no lo vi en la sí. calle pero la gente lo ve y me dice, che, ¿cómo anda sueldo? ¿qué te otro? Y sí, le digo, si yo reaccionara como él lo hizo, ya le hubiera tomado otra decisión. Pero bueno, yo confío en la justicia y espero que sea favorable, para no cometer locura como hizo él. Por, Nico no tuvo oportunidad para nada, lo agarró ahí y lo limpió. Pero bueno, entonces confío en la justicia. Sí, ¿Te va a declarar, te a declarar como, como testigo, como creyente de toda las causa? Sí, sí, sí. Me da la fuerza, lo voy a hacer. Eh, porque a defender a mi hijo por lo menos. ¿Qué se acuerda de ese día, su <coughs> poder, la carga? Y yo ese día estaba trabajando, salía a las 12 de la noche y, y él estaba todos los días en el trabajo, o, o iba por alguna cuestión, o, o iba porque andaba tras mío siempre. Así que le eh, digo, no sé quién peleaba esa noche, no me acuerdo bien. Y le digo, ¿dónde va a ver la pelea? En casa, dice, pelea en mi casa, le digo. Ah, y dice, mira, mira acá, y digo, si no vamos acá, si yo salgo ahorita paso buscado, estaba en el auto tuyo, le digo porque tenía un autista, estaba trabajando, todo. Y como él me dice, no, y, bueno, le digo, yo mañana a la mañana no me busqué porque me voy al campo. Y esas cosas de la vida, por eso que me di dos tres vueltas, y cuando quise acordar me había entrado llamando a todos lados que me había pasado el Te imaginas estaba a las 12 de la noche con él. Eh, son las 8 de la mañana y te dicen que está muerto, que esto, que este otro. ¿Cómo era él como era su hijo? No, Nico, un chico que, que siempre estaba conmigo, siempre anduvo conmigo, viajando, tú. ¿A dónde iba lo llevaba? No había tenido problemas en ningún momento. No, la aquí, justicia para no, nada, para nada. ¿Qué? A tener Nico así si era más pelotudo, no sé qué le pasó ese día. Si tomó algo, no sé, la verdad es que me cuesta creerlo hasta ahora. Pero bueno, él cometió un error y así lo pagó. Como te decía, yo estuve con él a, a esa noche y al otro día a las 10 de la mañana estaba abierto, hasta acá, pobrecito, le salió sangre de acá. defensa? No sabe, aquí él caminó como, no sé, los metros que caminó para, para hacer esas cosas. Me fui y lo mató como un animal prácticamente iba a estar legítimamente sin analizar no estaba adentro, sí, está bien, pero si le hubiera sido, no sé, un ladrón que hubiera sabido robar, se tira al piso, se escapa, hace tipo de pero él no era de eso. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, este palidez escuchamos la palabra de Jorge Pescar, que es el papá de Nicolás, este, nosotros simplemente lo llamamos para hablar unos minutos, después este, se sumaron los demás colegas para poder tener este, la voz una voz de, de, de alguien este, muy, muy cercano a Nicolás y bueno, por supuesto con la voz quebrada el papá este, contaba más o menos cómo fueron esto, este tiempo sin Nicolás y lo que sucedió esa noche. Justamente la abogada defensora este, de la familia Pescara, Karina Salvay, lo estaba llamando para, hacer, este, para entrar a la, a la sala porque en unos minutos está comenzando el juicio. Bien, Mauro, excelente cobertura. Eh, cuando tengas más novedades estamos al aire nuevamente. Perfecto, hasta luego.